mira mal oh mira mal eres Jquita te va su nombre de mujer te cantaré o oh miramar por esa dicha de la fuente del placer pues el lector tu la azul por tus encantos papitos mi corazón y y en una noche de la are una sirena le di mi amor Mas cuando me Qué lindo con esa música que me recibís con tanto que me gusta ese ese ritmo. Carlitos Pueblo Yola. Bien hay. Miramar. Así es. ¿Y por qué vamos a hablar de Miramar? Porque el Senado sancionó el pasado jueves por unanimidad la creación del Parque y Reserva Nacional Ancenusa. En la misma sesión, la Cámara Alta aprobó también la creación del Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna El Palmar en Chaco y a conquija en Tucumán. Uh -huh. Así también el de la ampliación del Parque Nacional Predelta de Entre Ríos. Y con esta buena noticia que tenemos... ¿Qué te parece si le damos la bienvenida a Ezequiel Viva, fotógrafo de aves? Bienvenido hacia el campo, voces que nacen de la tierra. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Eh, bueno, acá estamos. Acá estamos. Y, y ¿Vos sabés que yo tengo una duda? ¿Es tu lugar favorito en el mundo Miramar? ¿O, o, o, o pasás más horas de, en tu en, que, que en tu casa en Miramar, allá mm. en la mar chiquita? Mirá, eh, <risa> es raro, o sea, yo... Eh, conocí Miramar en el 2013, más o menos, el primer día que fui, en un día de viento, eh, ah, recién estaba arrancando una fotografía, y así mismo con el día feo y todo que hizo, eh, me había gustado el lugar. Y bueno, fue cosa que a medida que iba yendo me iba enamorando más de, de, de sus costas, de, de sus paisajes, y iba tomando dimensión realmente. Que mucha gente por ahí no, no, no toma dimensión que es el lago más grande de Sudamérica. Impresionante. El quinto lago salado más grande de, del mundo. Y por ahí no toman dimensión de estas características, de, de lo que lo componen, porque son grandes costas, eh, hay salinas, eh, jume, eh, montes, chaqueño, uh -huh. monte, chaqueño, un poco más de fachinal. Bueno, hay de todo. Todo este conjunto de, de ambientes hacen que haya una biodiversidad enorme. Claro, y se encuentra ahí también el bañado del río Dulce, o sea, es toda una mixtura tan bella que hace que sea única, ¿no? Claro, los bañados es una zona prácticamente inexplorable porque son 50 kilómetros de bañado que es difícil de llegar y, y, y si llegaste empezás a perder porque son ríos, que es, brazos de ríos que se, se salen para todos lados, así que Se llega desde la rinconada una parte y por la zona de Morteros, allá se llega a la otra puntita, pero después toda una zona que es prácticamente inexplorable. Uh -huh. Bien, le comentamos a la audiencia que estamos hablando de Miramar de Ancenusa, que es una población una población ubicada en el noreste de la provincia de Córdoba, en el departamento San Justo, y que eh, tiene también una historia eh, trágica anterior a, a la parte linda del paisajismo y no... Eh, hubo una inundación ahí, ¿puede ser? Hubo dos inundaciones en Miramar, eh, la última fue en 2000 más o menos, y bueno, fue, es un pueblo que se fue recuperando y se fue rehaciendo, allá por los años 20 era el, era el Carlos Paz de, de Córdoba, había hoteles, había 120 plazas, eh, hoteles, perdón, y uh -huh. eh, no sé cuántas plazas, pero había 50.000 personas llegaban los fines de semana, Y bueno, cuando llega la inundación, se inunda el 80% del pueblo y muchas de las personas se, se fueron de ahí, por, por fue trágico, digamos. Claro. Si bien no fue una inundación, un tsunami que vino una ola gigante e inundó el pueblo, sino que fue algo Paulatino, en forma paulatina. Así es. Y bueno, dio tiempo que la gente se vaya... Eh, reubicando, pero no no debe ser fácil ver cómo queda tu, tu casa bajo el agua y, uh -huh. y demás, tus emprendimientos. sí Así ah. que es un pueblo que se está rearmando hace 8 años, más o menos, en 2015 empezaron a a trabajar fuertemente y bueno, mm -hmm. hoy en día es notable ah. cómo va creciendo. ¿Viste las imágenes del pueblo tan contento? Hermoso, eh. hermoso eso. El, el jueves pasado, todos felices. Sí. Estaban, la verdad, sí, esperadísimos. Estaban todos de caravana y bueno, Miramar es el pueblo por ahí que es el pueblo costero claro. a la laguna. Hay muchas localidades que van a ser beneficiadas con la creación del parque. Eh, la Para, Villa Fontana, Marul, Altos de Chipión, La Paquita, Morteros, que es morteros es la población más grande con, con más habitantes en ...en la costa... ...pero Miramar es el que está ahí... La, ...para muchos el patio de su casa es la laguna... <ríe> ...los demás claro. eh, pueblitos... ...tienen que hacer 15 kilómetros... ...8 kilómetros para llegar a costa... ...pero pero bueno, se está trabajando ahí... Fuerte. ...a mí me tocó conocerlo en el momento... Eh, ...más gris... ...por lo menos en su historia... ...que es anterior a que se haya empezado a recuperar... ...la parte de la costanera... no ...había quedado los escombros... ...de, de hoteles viejos... Eh, daba con una sensación así de, de, de tristeza más que, que decir hoy oh, qué lindo eh, en aquel momento. Eh, por suerte la propia comunidad lo exigió, los propios gobiernos escucharon esos reclamos para reivindicar uh -huh. al pueblo que en un momento fue un, una perla aquí en Córdoba, que ya volvió, me parece que ya volvió, y que también hasta está esa cuestión media mitológica, media de, de la historia no oficial de que en su momento había, eh, bueno, era un refugio de los nazis, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, después eh, lo que es el Hotel Viena, un hotel eh, característico y con, con mucha historia, imponente. Eh, y bueno, la verdad que la, la buena noticia sería que el Parque Nacional funcione para bien, no solo para la parte turística, sino como vos decías, Ezequiel, para la parte de los propios pobladores. ¿Qué conoces ahí del lugar? ¿A qué se dedica la gente? Y bueno, es un pueblo muy chiquito, Miramar tiene 3.000 habitantes, algo así. Eh, está muy cerquita mucha de la gente, va a trabajar a Balnearia, que es un pueblo mucho más grande. Pero bueno, muchos viven del, del turismo, con hoteles, con cabañas, restaurantes, eh, emprendimientos así de, de kayak, de, de, de lanchas. Eh, son guías turísticos porque hay... Está el Museo Viena, está el Hotel Casino, está el Museo de Ciencia Natural y el Museo Fotográfico. O sea, son cuatro lugares que, que emplean a mucha gente. Y bueno, ahora con todo el tema del parque van a resurgir varios emprendedores con eh, prestadores de turismo, gente que seguramente haga trekking, cabalgata, mountain bike... Uh -huh. eh, a mí me encantan las bicicletas de cuatro allá en, en, en Marchiquita Así que vamos a ir, Ramiro Sí, sí, me encanta Nos Vamos a sumar a esas bicicletas Vamos a tener que coordinar cómo, cómo pedalear lo único ah, Hay que buscar a dos más Pedalear, nosotros pedaleamos siempre Pero sí, sí. <risa> esto que era es uno de arriba de una bicicleta, que más difícil <risa> eh, Te voy a contar que es una extensión de 661.416 hectáreas El parque está conformado por el Parque Nacional y la Reserva Nacional Anzenusa, comprendiendo la Laguna de Mar Chiquita, también conocida como Mar de Anzenusa, y los bañados del Río Dulce, un humedal de alrededor de un millón de hectáreas. Es el tercer parque nacional que se crea en la provincia después del Parque Nacional Quebrada del Condorito y uh -huh. el Parque Nacional Pinas. Y además de eso, le vamos a preguntar a Ezequiel, ¿cuánta cantidad de aves tenés registrada? Porque tenés un libro... Eh, es así, hace un año y medio publicamos un libro con Gustavo Bruno, que es un biólogo, eh, somos dos apasionados de aquella región, nos conocimos ahí en la laguna, él, está haciendo de... la él, él estaba haciendo un trabajo... ¿Cómo fue que se conoció en la laguna? Él estaba trabajando con, hay tres especies de flamenco acá en, en Argentina, y las tres visitan la laguna, él estaba trabajando con unos que están en, en categorizados como vulnerable. Eh, conjunto con una gente de Bolivia, uh -huh. que flamencos que estaban anillados. Bueno, yo le saco una foto a un flamenco que tenía un anillo de esto, y me dicen, che, pasale la foto a, a Gustavo que está trabajando. Bueno, de ahí emprendimos ahí una relación. Bueno, yo hoy en día somos amigos Qué y buena. bueno y somos colegas, digamos, coautores de, de este libro, que bueno, llevo mucho trabajo eh, de estudio y mucho trabajo de campo. Eh, y bueno, una satisfacción muy grande para, para uno. ¿Cuántas aves pudieron relevar en ese en este libro? Y en el libro en hay 247 especies, que son las especies más frecuentes y representativas de, de, del lugar. son la, Cualquier persona que, que vaya por la costa con el libro, eh, las aves que vea la, la vas a encontrar en el libro. Pero bueno, se está terminando, se hizo una tanda de mil libros. El otro día nos avisan desde la editorial que ya quedan pocos ejemplares. Bueno. Así que bueno, estamos trabajando una segunda edición, por ahí agregando esas especies por ahí que son más vagantes, más esporádicas, teníamos pensado agregarlas y que sea un poquito un libro completo. Digamos. ¿Y cuáles son las especies que están en peligro de extinción de estas que mencionas Y en aves tenemos, eh, bueno, está el águila coronada, uh -huh. que está en peligro de extinción, claro. el playero rojizo, bueno, los playeros son aves fascinantes cuando empezás a estudiarlos, porque son aves de 15, 20 centímetros que vuelan 15.000 kilómetros no. desde Canadá hasta acá hasta la laguna, por eso la importancia de cuidar este lugar, porque muchas especies eligen este lugar para venir a a pasarla o sea, a descansar. O lo tienen marcado o sea, en el GPS el claro, natural. Claro, sí, sí, Y recorren, <risas> bueno, 15 15.000 kilómetros de ahí y 15.000 de vuelta. Y cuando vos ves, decir pucha, este pajarito eh, recorre estas distancias, ¿viste? Es admirable. Bueno, ahí hay dos especies de estos playeros que también están en peligro de extinción. Y, bueno, es muy importante resguardar estos lugares que, que, que albergan estas especies. Y después tenemos también, saliendo un poquito de las aves, pero el tema del aguaraguazú, Ajá. ...que mucha gente no sabe que... ...bueno, no conoce la especie... Y aquel que la conoce no sabe que en Córdoba hay Aguaraguazú. No, increíble. Yo me enteré hace poquito, cuando hicieron el rescate de uno y lo llevaron a la, a la laguna, que fue muy emotivo claro. también. este Conozco, Cono bueno. lo conocí ahí la especie, pero por bruta nomás, ¿no? Aguaraguazú, bueno, para aquel que no lo conoce, que no esté escuchando, es una especie de zorro. La traducción de Aguaraguazú al guaraní es zorro grande. Uh -huh. Es un zorro que, que anda mucho en los pastizales, pastizales inundables, que se alimenta de, de roedores. De, de coipos, y bueno, mucha gente por ahí lo veía y tenía miedo que les mate los animales, y ganando mu por muchos años se, se lo condenó, se lo mató porque por miedo a que causa algún daño, y bueno, no es así, eh, y también se creía que era el lobisón, porque de no a la noche hace un agullido bastante tenebroso, entonces también por ahí la gente lo mataba por por miedo hasta esta, esta leyenda Quiero, de lobisón. Por las dudas. Sí, por las y dudas, esto sino... sucede hoy en día Mira. o sea porque uno le dice esto pasó 50 años no yo sé de gente uh -huh. eh, que todavía lo siguen casando por por esto que quedó que el abuelo le decía y que el padre y bueno tenés alguna anécdota así que nos quieras compartir de esas que son inolvidables ahí en las observaciones porque vos no no es que estás un ratito no no no estoy y no es que tenés suerte y agarraste la cama to estas horas y horas Así es, eh, bueno, muchas por eso le, le explico a las personas porque no es algo que es casual, que estoy en, así andando por la vida y plug, se para. No, no, hay, hay veces que se que lleva, para acá en el claro, hombro aún. Hay veces que lleva lleva horas esta actividad, eh, hay años que hay muchísimos mosquitos en la laguna y he abortado. Eh, misiones, por, uh -huh. porque era una cosa desesperante. No había repelente eh, <risa> que esa parte. Bueno, embarrarse, porque bueno muchas especies son, son tan asociadas al agua, así como, y, bueno, embarrado todo, con olor, bueno, el, el olor de la laguna. El <risa> de barro de la laguna, laguna que no, es como muy fuerte, ¿no? Sí, ¿no? bastante hondo <risa> y bueno, así que, sí, no, no, hay quemadas, así, sol, mucho frío. Frío también, claro. por ahí en esta época en el tema de la espera, que tenés que estar quieto, que no te moves, esperando nada y también te, te agarras frío, bueno uh -huh. pero son cosas que uno no, por lo menos yo no, no lo padezco porque es algo que, que realmente disfruto mucho y, y siempre que estoy haciendo las fotos estoy pensando en, el, en qué texto voy a compartir, me gusta compartir con algún texto para que la gente bueno, siempre fue mi, mi idea desde que arranqué con este hobby, eh, educar a la gente, por eso por ahí doy charlas en colegios, uh -huh. eh, en los jardines la semana pasada di una charla en, en un colegio de acá Y, y bueno, lo hago con todo el gusto porque me gusta que conozcan me hubiese encantado cuando yo era chico hubiera un loco como yo y me cuente los pájaros que yo no le sabía los nombres así que bueno, eh, haciendo un poquito por la naturaleza está bueno o sea, que el, eh, yo siempre soy el, el, el que pone la duda ahí entre la buena nueva, eh, bueno te quiero preguntar si va a traer algún efecto eh, negativo o algo que haya que estar atento para que no pase Algo que termina afectando a la naturaleza, a la propia comunidad. Me imagino que de ser algo muy natural, agarrar el auto e irte para allá, ahora eh, me imagino tendrá un costo el ingreso al, al Parque Nacional. No sé cómo cómo son, es muy prematuro todavía, pero eh, ¿qué, ¿qué ves como para adelante? en eh, que eh, hasta donde tengo entendido los parques nacionales no tienen costos son son gratuitos así ah, tenés... en, la, en las cataratas por ejemplo ¿entendés? claro si pues... sí, por ahí tenés prestadores que te van a cobrar entonces o sea yo soy guía en, en la región soy eh, prestador de turismo alternativo hago avistajes de aves uh -huh. y bueno yo solo en es una entidad que hago con fines de lucro yo llevo a la gente y les cobro y bueno Bueno, pero hay un servicio, ¿no? claro, el servicio, servicio pero vos puede ir tranquilamente con tu familia, seguir yendo, nadie te va a cobrar nada. Bien. El Parque Nacional es mayormente agua. Eh, y lo demás es Parque Nacional, ¿viste? Son lo bueno es el cuidado que claro. se va a ejercer ahora, que antes era como un cuidado que se hacían hacían los guías, hacía la gente, la gente del lugar. Ahora el cuidado va a estar, digamos, con un compromiso nacional, va a haber Eh, ...personas que van a estar transitando por allí... ...cuidando el, todas las costas. Claro, el tema de que ya haya guardaparques... Uh -huh. eh, ...ya es otra cosa... Es. Para, ...para las personas que van por ahí... ...van a cazar... Eh, o, ...o van a desmontar por ahí sí, el lugar... O, ...o a en pescar el, también en, en épocas... ...en donde no tienen que pescar. Claro, eh, entonces bueno, se va a regularizar un poquito eso... y uh -huh. eh, ...el tema de las quemas, en la zona uh -huh. norte... También. ...hay muchos pastizales y por ahí la gente... ...desde hace años, décadas que en esta época porque queman para que venga vengan brote para los animales entonces bueno tratar de que la gente si va a hacer eso bueno que se asesore con los guardaparques que son personas súper capacitadas le van a decir che mira en esta época no prenda fuego porque es muy peligroso ahí hay, hay vientos no le van a no van a ir a impedir nada pero sí tratar de concientizar a la gente y, y bueno hacer las cosas con un poquito más más de control digamos está perfecto está ese y el algún algún tipo de ave que te haya que hayas logrado capturar después de mucho tiempo, con mucha ansiedad, o con mucha espera. Así que hayas dicho, no puedo creerlo, le saqué una foto a tal a tal ave. Bueno, así y que eh... te deso renegar, ¿viste esas que son sí, sí, son no. como la, la figurita difícil. difícil. Sí, pasa que bueno, hay aves muy comunes como es un chingolo, un 20B, un hornero que los ves por todos lados. Uh -huh. No te hace falta irte a ningún lugar para para verlos, sino que en una plaza o en el patio de tu casa lo lo observás. Y no, lo que me basó, eh, tenemos un registro único con Gustavo, estábamos justo habíamos ido a presentar el libro, era nuestra primer salida como autores, y bueno, nos dirigimos a la laguna, y en un arroyo encontramos frenamos, porque veo un, veo un pajarito negro, y le digo a Gustavo, una lavandera, Gustavo. Bueno, cuando empezamos, digo, yo no recuerdo haber visto una foto ni un registro de esta especie, Es una especie que está en el litoral y, bueno, es el primer registro para la laguna y para Córdoba. El único registro que hay de esa ave para, para la provincia. Así que, bueno, fue como algo grandioso, o sea, es, eh, descubrir una especie nueva para la provincia. ¡Qué bueno! Que, sí, sí, sí, fue, fue muy lindo eso. ¡Qué bueno eso! <risa> ¡Qué mira! ¡Pero no me, es Me pongo a pensar porque eh, también me han comentado que cuando aparece una especie que no es de lugar es porque, lamentablemente... En otro El, lugar se está... Claro, están ahí. invadiendo en otro espacio. No sé si, sí, si se... Eh, eh, bueno, ahora, fíjate con lo que pasó con la pandemia, con cómo la, empezaron a aparecer especies por mm. todos lados. Uh -huh. Creo que se trata más que nada de... Apareció casualmente en pandemia. Mm, mira. Eh, entonces, y bueno, todo lo que estamos en este mundo de las aves hemos notado muchas apariciones de, de especies que, bueno, por, por la poca actividad del hombre, uh -huh. eh, incluso yo acá en Colonia Carolla mismo, estoy a medio cuadrado de la avenida y Y de repente una noche escuchaba un caburé, que es una especie de uva chiquito, nunca lo había escuchado. Y digo, capaz que está hace años el bicho este con el ruido que hacemos, con las claro. motos y el auto, todo, nunca lo escuché. Eh, así que bueno, ¿viste? Mirá, mirá que importante eso. Fue, fue, fue lindo la pandemia porque nos sí. hizo por ahí descubrir el ruido que hacemos. Eh, conozco muchísima gente que empezó a observar aves con la pandemia porque de repente no sabían qué hacer. Y empezaban a observar y me decían, me escribían por las redes, che, se quieren, mirá, viste pájaro que nunca había visto. Digo, mira es un pájaro súper común, ¿no lo viste? Porque estabas con la cara la cabeza en el teléfono claro, o en la televisión claro, o en claro. mil cosas. Y ahora que, que, que tenés tiempo de observar, digo, lo, lo, lo descubrís, pero uh -huh, eh, uh -huh. pasa eso, viste. Muy bien. Qué bueno. bueno ese. Bueno, sí. muchísimas gracias. Va, no sé, compá, te queda una pregunta, perdón. Sí, eh, lo que habíamos comentado en el programa, que eh, así abriendo el paraguas, no y respetando mucho a las poblaciones originarias y, y los habitantes del lugar, porque nosotros somos turistas, nos encanta ir, participar. Ahí comentaba algunas prácticas eh, propias del lugar, como la quema de, de hojas, eh, alguna tala, pero es propia del consumo familiar. Vamos a escuchar un audio, y te invitamos también a Ezequiel para que después del audio opine al respecto, de Andrea Rocha, ella es integrante del Movimiento Campesino de Córdoba, que eh, habla la posición justamente de estas familias campesinas que tienen cierto reparo, están muy contentas, pero quieren ser parte también de la gestión y administración de lo que es, la en el buen sentido, la explotación del Parque Nacional. Senusa. Así que escuchamos a Andrea Rocha, del Movimiento Campesino, y ya charlamos un poquito más con Ezequiel Vivas. Dale. Eh, las comunidades no están en contra de la realización del parque, de, la, de que sea reserva y de que se proteja, ni nada por el estilo. La discusión es que se que desde la comunidad nace la necesidad de que esté contemplada también en la gestión del parque la participación de las comunidades entonces que no quede como que se va a realizar un parque nacional que va a tener su zona de reserva nacional y que mm, la zona de amortiguamiento quede como aislada sino que participe esa es la idea no no estamos en contra de que de que no se haga el parque nacional muy por el contrario tiene qué... un gran beneficio de, de, de preservación del medio ambiente también la comunidad está necesitando ser conocida y, y ser parte de la gestión. Y yo creo que la población de ahí no se va a ir, no va a generar algo que no sea eh, beneficioso para, para la comunidad misma. Entonces la idea me parece que muy concreto, que solamente es que el, se siga manteniendo la tradición de, de, del uso de la tierra. Si no hay producción, no hay población. Y si un parque nacional o una reserva nacional... Eh, sin cultura no sé si es reserva o, o qué puede llegar a ser. Eh, solamente queremos que se incluya esto y si va a la resolución perfecta porque es una comunidad que no necesita problemas, necesita soluciones. Eh, particularmente eh, la problemática que ellos tienen es el agua, la zona de la isla larga, los pozos, eh, la, el acueducto queda muy muy retirado a la zona. Entonces como muy difícil que ellos puedan tener esa solución. Muy bien, ahí pasaba la integrante del Movimiento Campesino de Córdoba comentando esa preocupación que tienen los pobladores de, del lugar. Eh, ¿Cómo la ves? ¿Si puede llegar a haber conflictos? ¿Si lo crees que, que va a haber una eh, convivencia como sana? Como te decía recién, ¿viste? Hay, hay localidades que están muy avanzadas, digamos, que la tierra es muy buena, hay muchos tambos, hay no sé cuánta, qué cantidad de tambos hay en toda la zona sur de la laguna, eh, son tierras muy buenas. Pero después tenés toda la zona norte de la laguna que recién mencionaban, lo de la zona de los pozos, de uh -huh. de la rinconada, que es, eh, localidades que están con problemas de agua, que vos decís, año 2022, acá uh -huh. Norte de Córdoba, están con problemas de agua. Y también se trata, bueno, un poco también de las gestiones de, de, de quienes gobiernan, ¿no? De esos lugares, porque uh -huh. sí, eso es un trabajo que tienen que hacer ellos. Uh -huh. Y bueno, se, se habló mucho, o sea, se metió mucho miedo, no sé quién fue el encargado, pero sí sé que se pasaba mucho la bola de que el Parque Nacional venía a prohibir, que no lo iba a dejar hacer esto, lo otro, y nada que ver. Mm. Eh, entonces, bueno, eh, están haciendo un trabajo muy grande las ONG, ong como aves veces de Argentina, natur Internacional, mm -hmm. dando charlas en los colegios, dando charlas con, con esta gente, que, que son los campesinos de toda la vida ahí. Lo que te decía recién, que de la nada ellos prendían fuego, sin tomar conciencia por ahí de que... De todo lo que estaban dañando exactamente pensaban entonces, que estaban ahí. quemando pasto pero no estaban tomando conciencia sí, de sí. todo lo que dañan y bueno, yo vos sabés que hablando con un familiar un día estábamos viajando y digo, pucha, que seca en la zona acá de las sierras cuando ves todos los, los pastizales uh -huh. bueno, pero es pasto nomás y si no pasa nada y vos sabés la cantidad de especies que hay abajo de esos pastos la cantidad de aves que están con nido la cantidad de insectos, reptiles que, que pierden todo, digamos y entonces bueno, no, no es solo pasto entonces bueno, tratar de trabajar de, de, de alguna forma Eh, como te dije, no, no, no van los, los parques nacionales no van a prohibir nada, pero van a tratar de, de concientizar, de hacer, un, un, traba, hacer una, un trabajo en conjunto, de, de, de decir a esta gente que el turismo realmente, que si sos un artesano que podés vivir de eso, de que si querés hacerte un prestador de turismo porque sos un baquiano de ahí y tenés la piragua con la que te ibas a pescar al río, la podés usar como un medio de transporte. Eh, eso pasó en, en, en Iberá, gente que vivía de, del pescadito, uh -huh. que tenía que ir a pescar, gente que está ganando dólares hoy en día porque están llevando a, a gringos a, a pasear por los esteros de Iberá, mostrándole carpincho mostrándole los ciervos los pantanos, yacaré. Y, y bueno, se trata de eso, ¿viste? Concientizar de decir, que esto es algo bueno realmente porque que te visualicen, eh, un parque nacional está visualizado a nivel mundial, ¿verdad? Uh -huh. Y viene gente de todos lados, y uno lo nota, aquel que viajó a Catarata de Iguazú, recién mencionaba. Uh -huh. eh, vos te encontrás con chino, con ruso, con estadounidense, y, y manejan otra plata que que para nosotros significa mucho. este 100 dólares para ellos no es mucho, y para nosotros hoy en día se trata de... No yo sé, lloro. Al final, yo lloro, yo lloro, yo lloro de la alegría. 20. <risa> Me disfrazo el flamengo. Claro, <risa> sí. entonces... Las eh, patas largas ya están sí, <risa> se trata de eso viste que si sabes hacer una, uh -huh. una tortilla al horno a 5 y que, que seguramente sí. la vas a vender ¿viste? pero lo importante es hacerlos partícipes no exactamente eh, eh, comunicar y educar todo toda esta situación porque va a ser algo nuevo para la población estamos hablando de poblados muy pequeños y eh, varias familias que viven como eh, podemos decirle la una adentro, ¿no? Eh se bueno, Rosario, trabaja mucho en hay todavía descendientes de de Sanavirones, mm. hay, hay una familia que el otro día me escribió, Ahí, dice, "O que te invitamos a venir, queremos trabajar con el tema del parque, queremos que venga gente a recorrer el campo, a observar aves" y está buenísimo y y Sanavirones, o sea, no son sí. Sanavirones, viste que dicen que son eran de los comechingones, sí, era como un sí, eran tan una... emparentados sí. y yo cuando camino en las costas se han encontrado De piedras, eh, herramientas del zorro colorado se han encontrado en la costa de la laguna, o sea que eran más o menos lo, lo mismo o, o tenían muy buena relación los chingones con los anabirones uh -huh. eh, ya hace poco caminando también la laguna ha bajado tanto ahora que eh, hemos encontrado otra vuelta un esqueleto de un, de un aborigen, uh -huh. encontramos pedazos de, de cazuelas de, de, de cerámica, digamos eh, es increíble la eh, La riqueza que tiene también a nivel cultural uh -huh. el lugar, digamos. No solamente natural, sino también cultural. Uh -huh. Y nombrabas también a Cerro Colorado recién, que justamente, casualidad también, lo declararon como sitio sagrado, ¿no? Uh -huh. Por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas acá en el norte de Córdoba. Cerro Colorado, bueno, eh, como les decía antes, soy prestador de turismo y bueno, es una de las localidades que siempre llevo a la gente y quedan enamorados. mira Es algo grandioso Cerro Colorado porque... Eh, yo salgo a observar a, y a fotografiar a, es por las calles, o sea, no me tengo que ir uh -huh. a, al medio del monte, no, no estás metido, o es sea, el pueblo está creado en el medio del monte o sea, claro. la gente no hay un paraíso un siempre verde, no, hay algarrobos en el, en el patio de su casa, en la vereda uh -huh. talas, matos entonces, no y, sé y encima con el agregado que fue tierra de Atahualpa, Yupanqui y de tantos sí, artistas no más se más, sí. más todavía sí, en sí, la sí. tierra, ¿no? Sí. Sí, bueno, contame del de libro, eh, es porque me estabas diciendo de que se agotó. Quedan Estaban, ahí que quedaban unos poquitos Quedaban dos cajas, así que no sé, significarán 50 libros. ¿Y cómo hago para conseguirlo? Yo quiero uno una... Bueno, acá en las librerías de, el, regionales, Ajá. o sea, en toda la provincia y en las librerías del país se consigue el libro. ¿Y tenés redes sociales para que te puedan buscar desde otro lugar? Acá acá tenés Cabildo eh, y Papiros, que son uh -huh. las dos librerías que, que venden. Y si no, bueno, me pueden contactar a mí por las redes sociales y yo siempre tengo tengo un libro ahí en el bolsillo. Es eh, algo como Ezequiel viva Fotografía Naturaleza en Instagram y Ezequiel Vivas en Facebook. Y bueno, me contactan por ahí. Y Guía de Aves del Mar de Ancenusa también está en y las tenés, redes. Tenemos la página, así de Guías de Aves del Mar de Ancenusa que, bueno, también ahí nos pueden contactar. Y... ¿Y el nombre del libro? Guía de Aves del Mar de Ancenusa. Ah, ah, sí, directamente. El tema de Mar de Ancenusa se lo empezó a decir también hace unos... 8 o 7 años porque cuando la gente decía Mar Chiquita muchos iban a parar a Buenos Aires sí, claro. sí, sí, sí. y aparte Está había el, otro eh. Miramar más así claro. que dijeron, che no, esto hay que destacarlos y bueno, <risa> Ancenusa fue un hombre él. que se fue desvirtuando eh, los aborígenes antiguamente los llamaban algo como Anchinucha y cuando venían los españoles como que no le salía pronunciarlo y Anselusa, se deformó dijeron. y Ancenusa <risa> así que bueno, dicen que como que no es el nombre original Pero bueno, así ellos llamaban a la, a la laguna, digamos. Bien. Bienísimo. Bien. La, la, la verdad es un, un libro gordo de PETE con el libro con el tema Mar Chiquita. Ezequiel, que en muchos años de, de recorrer oh, vale. de, de estar en contacto con, con gente con otros guías, con uh -huh. biólogos y bueno, de todos vas vas aprendiendo un poco, ¿viste? Buenísimo. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias, Eze, gracias por toda todos. tu transmisión de saberes. Esperemos que sea un éxito. Sé que vas a ampliar la capacidad fotográfica porque tiene excelentes fotografías de este libro. Lo que estuve observando eh, son unas unas unas postales divinas cada una de esas páginas este así que bueno esperemos que contar de nuev nuevamente para que nos cuentes de cómo fue esta esta ampliación del, del, del contenido del libro. Bueno, y acá con Rodri Chávez, que está encargado de la biblioteca, sí. bueno, él está el libro acá en la biblioteca, por si Ajá. alguno lo quiere venir a chusmear, si son socios Ajá. por ahí de, de la biblioteca de la bicicleta, eh, lo pueden venir a agujer tranquilamente acá al Club Agrario. ¿Y, qué? ¿Y quién te dice que por ahí desde Ciudad Campo lo estamos convocando para para que para que nos cuente el libro? Dale, totalmente, totalmente. Ezequiel, muchísimas gracias. A ustedes. Y no solo por los datos... Eh, verídicos y, y toda la información que nos brindaste, me quedé con lo, el lobizón. Te quedaste con el lobizón. No sí. soñes esta él, noche él con el lobizón. Él es, él es medio guaragua. ¿Cómo es guaragua? Aguara. Aguaraguazú. aguaraguazú. Bueno. <risa> es una mezcla entre flamenco y aguaraguazú. <risa> <risa> bueno, Negra, nos vamos con, con el lobizón y saludamos a Alexiaquiel. Nos vamos, gracias Ezequiel gracias. por estar acá, pasar por vos, por Ciudad Campo, vos que nacen de la tierra, metente con Ramiro Chávez. Mm -hmm. <risa> ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad.